...en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta... ...con Rosmarie Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana de este jueves... ...16 de febrero, hoy tendremos un día más soleado... ...con intervalos puntuales de nubosidad... ...viento moderado por la tarde... Alcanzaremos una máxima de 16 grados. Ahora el termómetro de Telelch indica 9,6 grados de temperatura. Pues Elche ha vuelto a ser un ejemplo de solidaridad. Hoy partirá a las 10 un contenedor cargado con productos de primera necesidad a Siria... ...para proteger a los supervivientes del hambre y el frío... ...y no importa que llegue dentro de tres semanas. La devastación ha sido de tal magnitud que tardará mucho tiempo en recuperarse... ...y necesitarán más cargamentos como el que sale hoy desde Elche. Entre los voluntarios internacionales está Javier Sánchez... ...un ilicitano bombero de profesión que con 20 años se fue a estudiar fuera, se preparó a conciencia para los rescates más arriesgados, como los que ha realizado la pasada semana en la Zona Cero de Turquía. Consiguió con su equipo salvar la vida a tres personas sepultadas bajo los escombros. <música> Hoy además les contaremos que Elche conmemoró el Día Internacional contra el Cáncer Infantil con un acto institucional en el Salón de Plenos ayer por la tarde, que sirvió para remarcar que el 80% de los menores supera la enfermedad y que es necesario seguir investigando para alcanzar el 100% de supervivencia. Hasta el 31 de marzo hay de plazo para pedir en la sede electrónica de la Agencia Tributaria el cheque de 200 euros que el Gobierno de Pedro Sánchez entregará a trabajadores, autónomos y parados con rentas bajas, con el fin de paliar los efectos de la inflación en las economías familiares. El alcalde ha calculado que en el Che 90.000 personas podrán beneficiarse de esta ayuda. Y han comenzado ya los trabajos de reasfaltado, se hará dos kilómetros de calles de la urbanización residencial de Bonavista. Los trabajos se van a alargar durante esta semana y tienen una inversión municipal de 145.000 euros. Acaba de salir a exposición pública el borrador de la Ordenanza Municipal contra la Prostitución en Elche, en la que se contemplan recursos jurídicos y sociales para proteger a las víctimas y medidas y sanciones para erradicar esta práctica en el municipio. Los ciudadanos y las entidades tienen 15 días de plazo para realizar sus aportaciones. Y en la Crónica Deportiva, Paco Gómez nos está contando que el Elche Club de Fútbol perdió por goleada en el Santiago Bernabéu. Anoche cayó derrotado 4-0 por 4 goles a 0 frente al Real Madrid. El propio entrenador, Pablo Machín, reconoció que los jugadores no estuvieron bien. Mostraron una imagen débil en la defensa, sobre todo. Con esta derrota, el Elche se coloca a 12 puntos de conseguir la permanencia.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 Cuando pasan cuatro minutos de las ocho de la mañana comenzamos nuestro relato informativo de este jueves. La respuesta solidaria de los ilicitanos ha sido una vez más ejemplar. Hoy a las diez saldrá rumbo a Siria el contenedor repleto de alimentos en conserva, mantas y tiendas de campaña, productos de primera necesidad además donados por ilicitanos y empresas en los distintos centros sociales que se habilitaron para la recogida. Según el presidente de la Fundación Conciencia Tegor, Cachazarra han conseguido llenar más de 50 palés. Está previsto que la ayuda llegue a Siria en tres semanas, a una de las zonas devastadas por los terremotos y además en guerra. Este cargamento no llegará tarde porque van a necesitar toda la ayuda posible durante largo tiempo debido a la magnitud de la devastación. Comentan que la emergencia empieza ahora, cuando la gente se da cuenta de que ya no hay familiares que buscar y no hay nadie que rescatar... ...pues ahora está el tema de la supervivencia de ellos mismos... Allí prácticamente no, no queda absolutamente nada... ...y nos piden una lista de materiales... ...que son los que realmente con urgencia necesitan... ...entre los que están tiendas de campaña... Eh, ...no pequeñas sino tiendas de campaña un poco más grandes... Eh, de, ...con montaje de aluminio, eh, calefactores... ...sobre todo sacos de dormir de bajas temperaturas... ...cocinas, esa es la urgencia en principio de, de un primer momento". Pues hemos escuchado al bombero ilicitano Javier Sánchez... ...que ha regresado de la zona cero de Turquía... ...donde estuvo seis días rescatando a personas bajo los escombros... ...ayer lo entrevistábamos aquí en La Glorieta... ...y nos contó que nada más llegar la pasada semana... ...consiguieron sacar con vida a un joven de 26 años... ...que estaba atrapado y que los equipos locales... ...lo daban por perdido. El primer día cuando llegamos a, a Villamán... Directamente fuimos a, a, a una emergencia que nos habían dicho que había una persona atrapada por el tobillo por dos forjados, un cabal de 26 años, y los grupos de rescate de, de allí locales no, lo, habían, lo estaban dando por perdido porque no podían sacarlo. Entonces... El segundo milagro lo realizaron cuando su equipo escuchó voces muy apagadas. Durante siete horas estuvieron excavando bajo los escombros y llegaron... ...al lugar donde un padre y su hija... ...fueron rescatados con vida... ...el hermano no lo consiguió. ...llegar a ellos... ...tuvimos que pasar por delante de, de su hermano... ...del hermano o del hijo... ...que estaba fallecido... ...nada más rescatarlos... O sea, cuando tuvimos contacto con ellos... ...nos dijeron que... que, que su hermano había podido salir antes tuvimos que taparlo para que no lo viera el país. Javier Sánchez es bombero de profesión, trabaja en Alcira, es de Elche y lleva años preparándose para responder ante cualquier catástrofe humanitaria de esta magnitud. La necesidad en las zonas devastadas es enorme y por eso eh, señaló que piensa regresar para participar como voluntario en el reparto de la ayuda humanitaria. Cambiamos de asunto y les contamos que ya han comenzado en buena vista el reasfaltado de sus calles. A lo largo de esta semana los operarios estarán en varias calles de esta zona residencial para asfaltarlas y adecuarlas. Es una noticia que hoy nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ross. Esta semana han comenzado las obras de asfaltado de Bonavistas. Se asfaltarán dos kilómetros lineales, concretamente la calle Gandía, Pego y Granja de Rocamora. Los trabajos tienen una inversión de unos 145.000 euros y se engloban dentro del plan de asfaltado del municipio. Por eso ya se han asfaltado calles de pedanías como Valverde, Matola y Carrús y próximamente se actuará en Perreta o La Hoya. Sobre el alumbrado en Buenavista, el alcalde ha anunciado que en dos semanas se aprobará la licitación y que se instalarán 200 farolas. La Junta de Gobierno Local del 15 de enero ratificó el proyecto de alumbrado del área que contempla la instalación de dos centenares de farolas por más de 915.000 euros. Gracias, ICIAR. Y el alcalde también anunció ayer que espera tener antes de abril, antes de la Semana Santa resueltos los trámites burocráticos para poder reubicar a los vecinos del barrio de San Antón en los nuevos edificios construidos, porque esta misma semana se quejaban esos vecinos, varios vecinos, de no poder aguantar por más tiempo en sus viviendas antiguas, debido a que se encuentran muy deterioradas y también lamentaban el silencio administrativo sobre su reubicación. Estamos trabajando con la Generalitat Valenciana para la búsqueda de fórmulas que nos permitan eh, facilitarles un alquiler social, un alquiler asequible y un alquiler con un perfil claramente social que les permita acceder a esas viviendas. Pimesa y el Ayuntamiento estamos trabajando eh, con, la, vamos, con la certeza de que vamos a, a poder resolver y atender a esa demanda y a esa necesidad social. Y los vecinos son conscientes porque están en contacto directo con la empresa municipal Pimesa, son perfectamente conscientes y conocedores de todos los pasos que estamos dando. Y hay más peticiones en esta ocasión de la oposición. El Partido Popular ha propuesto al equipo de gobierno que haya bonificaciones fiscales para todos los comercios, no solo para los de la calle Olegario Don Marcos Seller como anunció el alcalde tras la inauguración de esta vía. Nos cuenta la noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Partido Popular ha señalado que el Gobierno local aplicará una bonificación del 50% para la apertura de nuevos comercios en la calle Olegario Domarco Seller, recientemente peatonalizada en el barrio de Carrús. Los populares critican que esta rebaja tan solo se aplique en esta calle y entienden que debe hacerse extensible al resto de barrios y pedanías de la ciudad para que la dinamización comercial sea equitativa en todo el municipio. El PP calcula que si la medida se hace extensible a todo el municipio, las arcas municipales dejarían de ingresar 150.000 euros. El portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, ha pedido que la bonificación se extienda a barrios como Carrús, el Toscar, el Pla o las pedanías. Porque lleva ocho años mintiendo a los solicitanos diciendo que no era posible la rebaja de impuestos y ahora han anunciado una rebaja selectiva de impuestos, cosa que desde el Partido Popular pedimos y solicitamos encarecidamente y así lo trasladaremos en el Pleno cuando se aborde esta cuestión, que esta medida se haga extensiva al resto del municipio. Y en año electoral continúan entregándose más ayudas a las familias. Hasta el 31 de marzo hay de plazo para pedir el cheque de 200 euros que el Gobierno de Pedro Sánchez va a repartir para reducir el impacto de la inflación en las economías familiares. Esos 200 euros van dirigidos a trabajadores, autónomos y parados, con bajo nivel de ingresos y de patrimonio. El alcalde dijo que se podrá solicitar, solicitar esta ayuda en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Calcula que en el cheque hay unas 90.000 personas que declaran ingresos inferiores a los 27.000 euros al año, por lo que podrán acceder a este cheque si cumplen, además, con los requisitos patrimoniales. Una medida de la que se pueden beneficiar, por lo tanto, muchos ilicitanos, ya que según la propia agencia tributaria hay 90.000 contribuyentes en la ciudad con ingresos por debajo de ese límite de 27.000 euros. Y ni que decir tiene que considero que se trata de una medida positiva que ayuda a las familias a hacer frente a las dificultades que ha generado la subida de precios derivada de la guerra en Ucrania. Es, por lo tanto, una buena medida que considero que va a tener una gran aceptación porque serán muchos los ilicitanos e ilicitanas que la solicitarán. Y más asuntos. Un centenar de expositores españoles participan, van a participar este fin de semana en la Feria de Calzado en la Micán. Será del 19 al 22 de febrero y la delegación ilicitana vuelve a ser una de las más numerosas, con 33 firmas. En esta feria se presentan las colecciones de otoño-invierno 2023-2024. Además, la feria de los componentes Línea Pell abrirá el 21 de febrero. España es el segundo país con mayor número de expositores, lo que refleja en la Mican, lo que refleja la apuesta del sector del calzado por la interna internacionalización y pone en valor la importancia de esta feria, la Mican como evento de referencia ...en sus estrategias de expansión... ...y es que Italia se ha convertido ya... ...en el segundo comprador de calzado español... ...de enero a noviembre del pasado año... ...las exportaciones a este país alpino... ...ascendieron a 378 millones de euros... ...con un crecimiento del 24,7% respecto a 2021... ...y un 18% más respecto al mismo periodo de 2019... Ya está en exposición pública el borrador de la ordenanza municipal contra la prostitución en Elche. El concejal de Igualdad, Mariano Valera, ha anunciado que el borrador del documento está en sede electrónica. Ahora la ciudadanía tiene 15 días hábiles para hacer sus aportaciones. La consulta estará, por tanto, abierta hasta el 6 de marzo. En esta línea, la ordenanza persigue erradicar la prostitución y la explotación sexual, por ello, considera víctimas a todas las personas en situación de prostitución, sanciona la demanda como causa principal de la existencia de la prostitución y, sobre todo, proponemos medidas que van más allá del ámbito sancionador, es decir, incorporar un enfoque integral e inclusivo que garantice la defensa y la protección de todas las personas en situación de prostitución. El Che conmemoró ayer el Día Internacional del Cáncer Infantil, destacando la importancia de los cuidadores y de los programas de seguimiento a largo plazo. El acto institucional tuvo lugar en el Salón de Plenos ayer por la tarde, en el que se acercó la realidad de los niños y adolescentes con cáncer y de sus familias a toda la sociedad ilicitana. El equipo de gobierno se comprometió a seguir ayudando a este colectivo con diversas acciones, como el convenio firmado con Aspanio en el pasado año para la ayuda psicológica que ha llegado a más de un centenar de menores y a sus familias. Se escuchó el testimonio de un niño que ha superado la enfermedad y desde Aspanion se afirmó que el 80% de los menores supera el cáncer, pero que hay que seguir investigando para que ese porcentaje llegue al 100%. Más asuntos. La Asociación de Amigos del Arroz con Costra del Che ha acordado entregar, e entregó, mejor dicho, la distinción de costrero de honor de este año al presidente de la Fundación Conciencia T, Gorca Chazarra, por su labor altruista y solidaria. Ayer el alcalde hizo entrega de esta distinción en la comida organizada por la Asociación. Conciencia T es una fundación sin ánimo de lucro formada por jóvenes procedentes de institutos y universidades cuya misión es promover el voluntariado social y apoyar a menores en riesgo de exclusión, junto a otras diversas ayudas dirigidas a las personas más necesitadas. Escuchamos al presidente de la Fundación Gorka Chazarra agradeciendo el reconocimiento otorgado por la Asociación de los Amigos del arroz con costra que entidades como esta que realizan esa labor de promoción de difusión de las culturas y de las tradiciones de visitanas eh, nos reconozcan como entidad social pues supone sin duda un gran, eh, una gran motivación para todos los voluntarios y voluntarias que componen este proyecto y que día a día trabajan para eh, llegar a todas las personas que más lo necesitan en nuestra ciudad estamos profundamente agradecidos con este reconocimiento Y otra fundación que, ha sido, que también ha recibido un gran reconocimiento traducido, eso sí, en apoyo económico, ha sido la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, que ha visto este año cómo va a duplicarse su aportación municipal, pasando de 60.000 a 120.000 euros. Su presidente, Carlos Pérez, en varias ocasiones aquí en La Glorieta, ha remarcado la necesidad de conseguir más financiación para mantener viva una orquesta que es todo un referente en el país y es la única de la provincia de Alicante que figura en el libro de oro de la música. El alcalde considera que la Oste es una pieza clave en el panorama cultural de Elche, que este año cumple 35 años de actividad, lo que acredita que se trata de un proyecto sólido y con futuro en un municipio que está muy vinculado ...a la música, lo escuchamos. Que este convenio aporte estabilidad... ...y suponga un respaldo y un compromiso municipal... ...con el trabajo artístico y con los valores musicales... ...de la que sin duda es una de las orquestas más relevantes... ...y con mayor trayectoria de la provincia de Alicante. Ayer el Consejo Municipal de Mayores celebró su primera reunión del año en el Ayuntamiento y en ella se abordaron las actividades organizadas y programadas con motivo de San Valentín, de los carnavales y de los presupuestos participativos. También se abordó este asunto. El Consejo Municipal viene funcionando desde hace más de una década como órgano consultivo y de participación y el objetivo es recoger las opiniones de las asociaciones de la tercera edad, sus propuestas y reivindicaciones con el fin de garantizar el bienestar ...de este colectivo... ...de nuestros mayores. El Museo Paleontológico de Elche, el Mupe... ...alberga el mapa geológico... ...más grande de la provincia... ...este mapa... Permite descubrir las rocas más representativas de la zona y conocer cómo se formó la cordillera bética hace millones de años. Lo han situado en un nuevo espacio expositivo que da la bienvenida a los visitantes de este museo situado en la Plaza de San Juan, en el Raval. El mapa está actualizado gracias a una subvención recibida por la Diputación y a la colaboración científica de G.A.L.A.M. Patrimonio. ...sirve además de base para planificar las excavaciones paleontológicas... ...pero sobre todo es fundamental para la ordenación del territorio. Y abrimos la página de la cultura porque el escritor, criminólogo... ...y policía local de Elche, Premio Nacional de Novela Negra... ...José Antonio Corrales, Ponce de León... ...presenta hoy a las 8 de la tarde en el Centro de Congreso... ...su tercer relato de este género... ...La ceguera del murciélago, basada en la historia... ...de un delincuente es lo que nos ha contado... ...en la entrevista que le hemos realizado. ...en la que esta persona a través de una especie de... ...muy bien, una especie de eh, ...emprende una odisea urbana... ...tratando de, de, de encontrar aquello que mejor... ...entonces eh, es, es una persona muy problemática... ...y a través de, de, de, de, esa, de ese viaje... ...podríamos decir, un poco enloquecido... ¿no? Pues, eh, eh, Siempre a la ciudad de crimen y de destrucción. El autor ha ganado con la novela negra varios reconocimientos y buenas críticas por la fuerza de sus personajes, la psicología de los mismos y por su vasto conocimiento de cómo la noche puede albergar los actos más criminales del ser humano. Algunas de sus historias están basadas en hechos reales, como el triple parricidio cometido aquí hace casi 20 años en el barrio del Pla. Pues la representante española en Eurovisión, la ilicitana Blanca Paloma, sigue ganando cada día más fama y consiguiendo más seguidores en las redes sociales. Esta semana estuvo en el programa televisivo del hormiguero y sorprendió con esta nueva versión de su EAEA. EA. En la entrevista hizo un guiño a Rosalía al decir que yo soy la bici mami. Reconoció que artistas como la catalana están ayudando a educar el oído europeo para el flamenco y que Amaya con su hay quien maneja mi barca fue una adelantada a su tiempo. No gustó en Eurovisión, pero ahora ella está convencida de que va a subirse a esa barca y además aprovechó en la entrevista para decir que es de Elche. Da, da, da, da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 Els Corre, los jueves a las once y media en Tele -Elch Radio Marca y en los podcasts de teleels.es, con el patrocinio de Viator.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 Tres minutos quedan para llegar a las ocho y media y ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bueno, pues hoy el fútbol está muy caliente. Eh, la derrota, primero vamos a hablar de la derrota del Elche Club de Fútbol frente al Real Madrid. Cuatro goles a cero. Mm. No lo esperábamos, la verdad. ¿Qué ha pasado con este eh, equipo de Pablo Machín? Bueno, pues que ayer fue muy cándido Un Elche muy tierno en el Santiago Bernabéu Y ante un Real Madrid que es campeón de todo Aunque, eh, bueno, pues eh, lo haga sin apretar el acelerador Pues te, te come, te gana por calidad Y ya a los siete minutos había abierto el marcador Con un gol de, de Asensio Que con mucha facilidad penetró Por la defensa blanquiverde Y a partir de ahí, bueno, pues el, el Madrid jugó a su antojo Llegó en el minuto 30 El segundo tras un penalti claro de Enzo Rocco. Es cierto que ayer el Che tuvo 10 minutos donde pudo acortar distancias, pero también falló en el área del Real Madrid. Y luego el tercero terminó de sentenciar el partido con otro penalti. Este sí, un penaltito que el árbitro le regaló al, al conjunto merengue. En la segunda parte, eh, pues más de lo mismo. El Madrid tuvo más oportunidades hasta que llegó en el minuto 80 el gol de Luka Modric. Y la verdad es que el Che nunca compitió como se esperaba. No sé si tenía... Los ojos puestos en el partido del domingo frente al español, eh, pero lo cierto es que ayer desperdició una buena oportunidad de competir, ayer el Elche no compitió bien, es cierto que el Madrid, eh, pues lo dice la historia, siempre es superior y siempre o casi siempre te va a ganar, pero por lo menos muestra otra imagen, porque uh -huh. los 250 aficionados que se dieron la paliza y que han llegado de madrugada, pues me imagino que llegarían bastante decepcionados con lo que vieron. Sí, y además eh, en tu crónica dices que has echado mucho de menos a Pere Milla y a Omar Mascaré. No sí. han funcionado ni el Pape Chey, ni el Enteca, bueno, Pape... ni, ni Carmona. ¿Qué, Pape qué, salió, qué, ¿Qué hicieron? Pape debutó con el marcador ya que un 3 a 0, poco, vale. poco podía hacer y poco se le vio, eh, pero es cierto que los recambios no funcionaron. Raúl Guti, que sigue siendo el fichaje más caro en la historia del Elche, pues ayer tenía una gran oportunidad de reivindicarse y es que ni apareció. Y como él, eh, pues más futbolistas y la verdad es que se echó de menos el carácter de, y la personalidad de Pere Milla, que es un futbolista que contagia y que es el alma del equipo y eso se echó mucho de menos. De Omar Mascarel, que es la brújula del equipo en el centro del campo. Bueno, el se está cogido con pinzas y en cuanto le faltan... ...dos o tres buenos jugadores, pues se nota mucho, ¿no? Eh, aparte, no nos olvidemos, el Madrid es el Madrid... ...y si te aprieta, pues te ahoga... Mm. ...pero ayer el, el Madrid hizo un, un partido más... ...y no se cebó en exceso... ...y la verdad es que aún así fue muy superior... ...así que toca pasar página y pensar mm -hmm. ya en el español... ...para ese partido el técnico recupera a Palacios... ...y a Omar Mascarell, pierde a Diego González eh, por sanción... Y, ...y bueno, pues el resto están... Eh, ...bueno, menos los lesionados a disposición uh -huh. del técnico. Y tenemos que hablar de los árbitros... ...porque menudo escándalo... Uh -huh. ...¿cómo puede ser que la Liga permita... ...que un club pague más de un millón de euros... ...a uno de los representantes del colectivo arbitral... ...como sí. ha hecho el Barcelona? Es un escándalo, yo creo que... ...de proporciones bíblicas en el fútbol... ...se han vivido escándalos, pero como este... O sea, que esté fundamentado y, y que esté demostrado que el club, del club Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros un millón, casi un millón y medio de euros por asesoramiento. Y qué casualidad que en ese margen de tiempo en el que se le pagó al Barça le pitaron multitud de penaltis, escasamente le enseñaron cartulinas. Es un escándalo que aquí yo creo que tiene que haber escarmiento ¿no? para y todos tanto. los implicados, para el Barça... Para el, este vicepresidente de los colegiados, eh, siempre se dice que no se duda del honor de los colegiados, pero claro, con, Aquí no, se duda. con noticias como esta, no es que dudes, es que tienes eh, confirmación de que claro. le han ayudado claro. a, a, a cambio supuestamente de unas prebendas o de un soborno. Entonces es muy grave lo que hoy, de hecho, el marca titula en portada Escándalo, el Barça pagó. ...1,4 millones al vicepresidente de, de los árbitros... ...Enrique Negreira cobró del Club Azulgrana... ...mientras ejercía ese cargo en el periodo de 2016 a 2018... ...bueno pues, una más que demuestra que el, el fútbol español pues, eh, no es tan transparente como se suponía. Bueno, si no toman medidas, ya sabemos lo que podemos hacer, ¿no? Eh, pagar a los árbitros para que asesoren al Elche Club de Fútbol. <risa> a la, a no, si, si la palabra no asesora tiene... está muy bien, pero <risa> claro. esa palabra creo que refleja más cosas. No, claro, pero eh, legalmente está permitido el asesor. <risa> legalmente aseso está permitido. Por eso se ha hecho. Pero, a ver, una cosa es que te asesore un árbitro retirado. Pero es terrible, es terrible. Pero sí. que te asesore el vicepresidente... De los sí, árbitros. Sí. Esto es un escándalo <risa> Total, con mayúsculas. Por eso, por eso se cuestiona todo el arbitraje español. Totalmente. Y es una pena. Sí, pero bueno. Pero eh... nosotros, vamos, nosotros hemos sido uno de los más castigados. Bueno, no sé si tú tienes memoria. Seguro que. LH, eh, el eh, Elche se enfrentó en ese periodo al Barça, en el periodo en el que estaba. Eh, asesorado el Barça por el número dos de los árbitros españoles. 2010, no, pero es que aquí pone 2016 a 2018, pero yo he bueno, a ver que se remonta... Eso es lo que está a, a 2001. Una práctica que se remonta a, 2001. a 2003. Y uno también do, se, se, se do, está do. diciendo también en radios. Es eh, verdaderamente vergonzoso que Y eso es lo suceder. que hemos... De, se ha demostrado. Vete a saber si en 2022 también está. O ¿Hay en, algún contrato por ahí en o el cajón? en 1995, <risas> o en, si esto se ha descubierto ahora es porque se lleva haciendo más tiempo. Pues Me sí. da la sensación. Hay que limpiar el fútbol. Totalmente. Pues muchas gracias. Gracias Paco. a ti, Ross. Hasta, Hasta luego. Y nosotros seguimos y lo hacemos con la crónica del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofin de Hyundai y la vaquería del Candelch. Muy buen día, para hoy jueves ambiente más soleado y durante los próximos días seguirán subiendo las temperaturas. Durante esta noche, con el paso de abundante nubosidad, a ratos, aquí en la ciudad, hemos alcanzado una temperatura mínima que ha rondado los 9 grados en la estación meteorológica de Teleels, mientras que en el sur del Camp de el, sobre todo en las pedanías pegadas al Parque Natural de Londo, hemos rozado los 6-7 grados. Hoy esperamos una jornada con ambiente mucho más soleado e intervalos puntuales de nubosidad, viento en calma primeras horas a partir de media mañana y especialmente durante la tarde, viento puntualmente moderado de componente este con rachas que podrían alcanzar los 30 casi 40 km por hora, las temperaturas similares a las de ayer máximas que van a rondar los 16 grados. Mañana viernes, predominio de cielos despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto viento en calma por la mañana a partir de mediodía viento puntualmente moderado de componente este en rachas de hasta 40 km por hora y en cuanto a las temperaturas similares las de hoy máximas en torno a los 16 grados las nocturnas bajarán algo mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 7 grados durante el fin de semana ambiente más soleado, aunque de cara a la jornada del sábado tendremos alternancia de nubes y claros el domingo intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto viento y aflojo de componente marítima para el sábado alcanzaremos 16 grados el domingo las temperaturas subirán por lo menos hasta los 17 grados y para la semana que viene conforme vaya avanzando eh, temperaturas algo más elevadas a cambio noches más frías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 Teleelch, Radio Marca. Bien, pues con esta sintonía vamos a conocer cómo se circula en estos momentos... ...por las principales avenidas, son rotondas y puentes de la ciudad... ...y para ello conectamos con la sala de control de tráfico... ...allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. Bien, hoy jueves de carnaval, ¿qué tenemos por la ciudad a estas horas? Bueno, pues a esta hora, como es habitual, la eh, de... comenzamos a tener dificultades de circulación en el puente de ferrocarril dirección Alicante, en los accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril Elche Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. El tráfico denso en el resto de los puentes, pero sin dificultades importantes. Muy intenso en la calle Santa Ana, con retenciones puntuales. Tráfico lento en las calles Juan Carlos I y en la avenida de Alicante en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la avenida de Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la avenida de Don Bosco en dirección Matola y en los accesos a la rotonda de la Ayub desde la circunvalación sur. Acceso, eh, tráfico intenso en los accesos de las rotondas de la calle Magraner y retenciones importantes de, en la calle Teulada. ...circulación muy densa en la, calle, en la avenida Almancha... ...con retenciones en los accesos a Rotonda con la Ronda Oeste... ...y recordar que la circulación se hace más complicada... ...en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, como bien has dicho... ...hoy se celebra el carnaval escolar... ...con desfiles alrededor de los centros escolares... ...y en diversos horarios... ...hay que tener en cuenta en, cuenta en nuestros desplazamientos... Y debido a las obras de la calle Federico García Lorca, la circulación es muy complicada en las zonas afectadas. Se aconseja el desvío alternativo por Antonio Machado, Concepción Aenal y Pedro Juan Pelpiñán. Ya se permite el paso por la calle Fernanda Santa María en sentido atreviente. Y por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables: ciclistas, peatones. Utiliza el bus y disfruta de sus ventajas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento del CE, con una articulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.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 Masini Cars, la fábrica de sueños. En Elche Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues después de conocer la información del tráfico, vamos a hacer ese repaso a los titulares de las portadas de algunos de los diarios nacionales. Comenzamos con el diario El País. Hoy traen en portada la fotografía del cantautor valenciano Raimond en los 60 años de Albén, que se cumplen 60 años de... ...que este cantautor valenciano lanzara en el 63 el tema... ...que se volvió pues todo un himno antifranquista... ...aparece, eh, fue la era de una canción de existencia... ...sin intenciones políticas ni sociales... ...es lo que eh, desvela hoy al diario El País este cantautor... Otro de los titulares que se repite en todas las portadas nacionales es el escándalo mayúsculo en el fútbol español. El Barça pagó 1.400.000 euros al vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, no acreditó ante Hacienda los trabajos realizados. También hay otras noticias que Educación se enfrenta ahora a ocho comunidades autónomas por las repeticiones de curso, ocho comunidades elaboraron normativas que contradicen lo establecido en la nueva ley educativa. También eh, habla de la OTAN que crea una unidad para evitar sabotajes en sus grandes infraestructuras. La Alianza vigilará las conexiones para disuadir de posibles ataques. Otra noticia que se repite en las, en las portadas de los diarios es la dimisión de la primera ministra de Escocia. que alentó la secesión. Sturgeon, también la muerte de Raquel Welch, mito erótico de Hollywood, ha fallecido a los 82 años de edad. Podemos plantea bonificar en un 14% la cesta de la compra. De la compra y Feijóo renuncia a modificar la doctrina del PP sobre el aborto pese a su giro. Estos son los titulares de la portada del país. ABC pues recoge un reportaje sobre la natalidad en los poblados pequeños y lo titulan como el milagro palentino en el desierto demográfico español. Los índices de natalidad no dejan de caer y 2022 fue el peor de los últimos 80 años. Nacimientos como el de la pequeña Julia son la esperanza en autonomías condenadas ...al abandono... ...sale reflejado... ...la fotografía de esa familia... ...en un pueblo palentino... ...con tres hijos... ...y otro de los titulares del ABC... ...es que los expertos consideran nulas... ...las nacionaliza nacionalizaciones... ...de la ministra Pilar Job... ...advierten... ...de que el proceso masivo... ...amparado en la ley de memoria democrática... ...provoca inseguridad jurídica... ...y puede ser tumbado... ...en los tribunales... ...el mundo... ...también trae en portada... ...el escándalo... Del, ...del arbitraje español... ...terremoto en el fútbol por 33 pagos del Barça... ...al número 2 de los árbitros... ...y dice, el mundo accede a las facturas... ...por 1.600.000 euros que el club abonó... ...de 2016 a 2018... ...a Enríquez Negreira... ...Bartomeu, expresidente del Barcelona... ...afirma que las primeras facturas... ...por informes arbitrales datan de 2001... La Fiscalía investiga los posibles delitos cometidos y la Liga analiza el caso. Se hará lo que haga falta, entre comillas. También, entre comillas, en el titular, tenemos que conseguir ese papel o estamos muertos. Un reportaje sobre la noche en la que cayó Pablo Casado. La dirección del PP buscó a la desesperada el 16 de febrero de 2022 un documento contra el hermano de Ayuso. El mundo reconstruye los ocho días de crisis en el partido hasta que los varones forzaron la salida de Casado y de Egea. Otro de los titulares del mundo es que tres de cada diez productos que compramos tienen inflación de doble dígito. Huevos, congelados, judías, de bote, en fin, la subida de precios cambia la cesta de la compra. Y la razón en titulares nos dice que 180 158.500 pacientes más en espera de operarse en la era de Pedro Sánchez. Otro de los reportajes que nos trae la razón en portada es que los varones del PP reciben poder de veto sobre la cúpula. Feijóo fija las reglas de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo y el líder de los populares marca distancias con la etapa de injerencia del casadismo. Lo entrecomillan. También recoge la razón en portada la renuncia de la primera ministra de Escocia por sorpresa tras el fiasco del proceso escocés. Cae ante los fallos de la estrategia independentista y de la ley trans. Otro de los titulares es lo que ha dicho la ministra Yolanda Díaz. Dice, despedir es demasiado barato, quiere elevar ahora la indemnización a más de 40 días. Y trabajo abrirá un expediente a Garamendi por sus facturas a la COE, a la patronal empresarial. También la razón en portada nos trae la muerte de la actriz y modelo estadounidense Raquel Welch y entre comillas la consideran como la octava maravilla del mundo. Son... ...los titulares de algunos de los diarios nacionales... ...para este día, jueves 16 de febrero. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda?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 Tele Hola, buenos Radio días, Marca. bienvenidos en la... más a Foro Empresarial, este espacio radiofónico que tenemos en TeleElx Radio Marca para ir conociendo pues a distintas empresas o entidades que operan y que trabajan en, en nuestro municipio y a veces también en la propia provincia o comarca. Hoy tenemos con nosotros aquí en los micrófonos de TeleElx Radio Marca a Antonio Blasco, él viene de Jardinia, productos de jardín y nos va a contar de primera mano quiénes son y quién ha, y qué hacen, aunque el título de la empresa ya nos da algunas pistas, ¿verdad Antonio? Pues sí, efectivamente, buenos días. Eh, vamos a ver, nosotros estamos situados en Elche Parque Empresarial, en la calle Juan Negrín, número 59, y nos dedicamos a la importación de artículos para la jardinería, artículos como macetas de plástico, eh, sobre todo recicladas, eh. somos la única empresa que tiene el certificado de... De, de que es todo reciclado y después traemos también césped artificial eh, mallas de ocultación, es decir, tenemos una, una pequeña exposición de, de, de lo que son de, de, de jardineras y productos de, de plástico para que la, la gente lo pueda lo pueda ver. Entonces no quería pasar en, por alto eso que acabas de decir. ¿La única empresa de Europa, dices, que bueno, tiene ese certificado de reciclado? Correcto. Nosotros no somos la única empresa que se dedica a, a hacer macetas recicladas, pero sí somos la primera en tener la certificación oficial, una certificación europea. ¿Y qué requisitos cumplís para que Europa os dé ese título? Bueno, esto, esto está basado con con ensayos, eh, con ensayos del, de, de, de, eh, vamos a ver, tenemos, nosotros tenemos una, eh, tenemos, eh, tenemos un control desde que se recogen esas botellas, esas botellas de plástico en la naturaleza, eh, se trituran y tal, entonces hay un, hay un... un un seguimiento hasta que sale, sale, entonces claro, eso se tiene que, que certificar y eso lleva mucho tiempo, muchos años, muchos estudios y nosotros lo hemos conseguido, fuimos lo, una, una empresa pionera en este sector y la verdad es que creo que está teniendo un éxito bastante, bastante importante. Importante también esa apuesta por la sostenibilidad desde eh, jardinia. Decías, todos estos tipos de productos, fertilizantes, insecticidas, herramientas eh, enfocadas a esa venta, al por mayor. Sí, eh, sobre todo a la, a la venta al por mayor. Eh, desde hace una, unos seis meses hemos abierto una showroom o una exposición permanente en, la, en el mismo almacén y entonces hemos, estamos empezando a vender también al público. Uh -huh. Es decir, porque entendemos de que muchas veces esas macetas en un centro de jardinería pues no están bien tratadas. Uh -huh. es, en un centro de jardinería que es donde, donde se suelen vender esos artículos, la exposición es bastante deficiente, se llenan de polvo y tal, claro, una maceta que puede costarte por decir una cantidad, 300 euros, pues yo no me la compro llena de polvo. Claro. Entonces, y es complicado, en el centro de jardinería es muy complicado que la puedan tener, eh, que no se degrade. Uh -huh. entonces, entonces, gracias a eso entonces hemos pensado que teniéndolo en una exposición, teniéndolo en una nave cerradita, con su bolsita de plástico y tal, pues se conserva como el primer día. Uh -huh. Me decías, si estáis eh, allí en el polígono y también eh, si alguno pues, está interesado en de todos estos productos que estás hablando, en esa venta también eh, a particulares, también nos puede encontrar en la página web. Correcto, eh, tenemos tres páginas web, cada una eh, se dedica o está enfocada a, a unos artículos, tenemos New Césped, eh, que como su nombre indica es todo el mundo del césped y sus complementos de colas, cintas, bandas de unión etcétera después tenemos eh, otra, otra página web que es todo para mi jardín que todo, es todo el tema de, de insecticidas de soportes tenemos un poquito de todo y después tenemos Ecomacetas el, la página Ecomacetas que También, como su nombre indica, es, es especialista en macetas, uh -huh. pequeñas, grandes, de colores, de luces, es una auténtica maravilla. Es decir, si alguien piensa en jardinia puede pensar desde esas macetas de las que hablabas a los fertilizantes, herramientas, todo tipo de, de productos que pueda ser alrededor de, de esto. ¿no? Bueno, todos, todo sería imposible, pero, pero intentamos abarcar eh, los artículos que más rotación, que más demanda tienen en el mercado. ...de la jardinería. Y actualmente con esta situación eh, tan convulsa... De, sí. bueno, pues ...de retrasos, de transportes, de subida de precios... ...¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Bueno, lo estamos viviendo como todo el mundo... ...pues eh, con una incertidumbre bastante grande... ...nosotros eh, en el tema de las macetas de plástico y tal... ...es Italia, por lo tanto en 15 días... Eh, ...es una empresa que está muy preparada... ...y que no hemos tenido roturas de stock... Y lo de la importación de césped, pues es un poquito más complicado. Bueno, más complicado tampoco, es tener más, más tiempo es decir, nosotros tenemos que hacer unas previsiones con un mínimo de 100 días uh -huh. entonces claro, saber qué venderás dentro de 100 días pues mi bola de cristal no, no, no funciona de... no. por lo menos yo no la tengo pues muchas gracias Antonio por eh, venir a esta tele del Radiomarca a contarnos eh, qué sois, quiénes sois eh, Jardínia, que tenéis y para acercar también a todos nuestros oyentes vuestra empresa, muchas gracias gracias a, a vosotros por la oportunidad que me is like is soft like you, He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name Jolene. And I can easily understand how you could easily